este curso nos ha dado muchas eh, experiencias positivas entonces pienso que cada profesor puede desarrollar su propia creatividad porque yo he visto algo por ejemplo, ahora estaba comentando a tu compañera eh, hay muchas chicas jóvenes que estudian apenas y están dictando clases en las prácticas pero nosotras eh, ya tenemos experiencia, la mayoría señoras de 10, 15 años holandesas, españolas entonces Es un aprendizaje y las chicas, la nueva juventud, bueno yo todavía estoy muy joven pero yo desarrollo mucho mi creatividad en la clase y hoy en un taller he pensado, oh esto yo lo he hecho pero en otra forma y ahora recibí más informaciones entonces lo voy a aprovechar y yo misma como profesora, entonces el consejo de oro es desarrollar esa creatividad y para motivar a los alumnos que permanezcan siempre siempre no sí. y qué te pareció lo más creativo, eh, ¿lo, más creativo? Eh, lo más creativo una actividad creativa o algo que haya eh, lo, que hizo, eh, lo que hizo eh, lo que Ana. hizo Ana con, eh, eh, pararse eh, bueno, hacer diversas cosas, pero quiero decir moverse en la clase eso me gusta mucho y me di cuenta que bueno, por lo menos están cansados en las sillas pero ya te paras y oh, viene algo nuevo, eso me gustó mucho Gracias. de nada